Berriosar y Ratia en el 100.8 Dfm Cada jueves de 7 a 9 de la tarde Euskal Música Novedades, temas del recuerdo, agenda de conciertos, noticias especiales, discografía de grupos, entrevistas, regalos, sorteos. Todos los jueves de 7 a 9 de la tarde en de Berriozario y Ratía en el 100.8 de FM y en egusquiplaza.net. Busca la música Berriozar y Ratia 100.8FM Arrachaldeon y saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratia desde la sintonía del 100.8 de la FM 4 minutos que pasan del punto de las 7 de la tarde de este jueves 17 de noviembre del 2011 y aquí comienza una nueva edición del programa Euskal Música ya sabes, cada jueves entre las 7 y las 9 de la tarde compartimos contigo toda la música local toda la música que se realiza en Euskal Herria En este jueves 17 de noviembre tenemos varias novedades Tenemos el adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo para la formación CESATEC También tenemos el adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de berry Charrak Que sale por cierto el próximo lunes a la venta También tenemos a Leiotikan Que estarán por aquí a eso de las 8 de la tarde presentándonos su álbum recopilatorio Oroimenak Eretzen Un álbum recopilatorio que lo, han que lo ha editado el sello discográfico GOR Con motivo del 18 aniversario de la banda Y también desde aquí felicitar a la banda de Berriozar Kous Que cele que celebra sus 10 años de andadura musical Y que desde aquí, desde Euskal Música Vamos a hacer un pequeño homenaje Ya que vamos a escuchar nada más y nada menos Que cinco temas de su último trabajo, Loturak ¡Gracias! Como viene siendo habitual cada jueves Repasaremos la agenda de conciertos y las noticias Esta semana noticias escasas Solo una noticia pero interesante Y también desempolvaremos Abriremos el baúl de los recuerdos Y en él nos encontramos Lo que es un álbum que salió allá por el año 1996 El título Uñés Uñín Hablamos de Maisa Taixiar Todo esto y con Esnebelcha, con Edi Biots, con Ken sapi o con Lor Van componer el programa de hoy, de este jueves, lo he dicho, 17 de noviembre Por cierto, comentarte que la semana pasada comenzábamos eh, un concurso con la banda del norte de Nafarroa, Esian eh, Que es muy sencillo, seguro que ya sabes la respuesta Porque es cómo se llama el último trabajo, como se titula el último trabajo discográfico de Esian Muy sencillo. Si ya lo sabes, lo que tienes que hacer es mandando mandarnos un email a euskalmusikairatia.hotmail.com. En él nos pones, por supuesto, la respuesta y nos das tu nombre y apellidos y tu teléfono, porque si eres el agraciado o la agraciada, nos pondremos en contacto contigo. El ganador o ganadora se llevará un lote completo de los cuatro trabajos discográficos de ESIA en el plazo. Comenzó la semana pasada y durará hasta el día 8 de diciembre Donde haremos ese sorteo Así que ya lo sabéis, facilísimo la pregunta eh, ¿Qué te hacemos? Y seguramente que ya sabrás la respuesta ¿Cuál es el último trabajo de Sian? Euskalmusikairratia.hotmail.com También saludar a la gente que nos escucha Allá donde se encuentre a través de guskiplaza.net Pinchando en el lado derecho el logotipo de la radio. Así que si os parece vamos a comenzar ya lo que es el programa de hoy con caña, con traya y con medal Hablamos de Segismundo Toxicómano que hace poquito lanzaba eh, su nuevo trabajo discográfico Que no cunda el pánico con nada más y nada menos que nueve temas Entre ellos se encuentra este tema, la hora del chacal Con ellos comenzamos con fuerza y con garra el programa de hoy jueves, día 17 de noviembre Música Esta caña y esta marcha nos llega a la formación eh, Segismundo Toxicómano... ...con este gran trabajo titulado Que no cunda el pánico... ...con temas como este, La Hora del Chacal... ...una banda compuesta por eh, Gabi y Javi, a las guitarras y a los coros... ...por Arnaiz, a la batería y a los coros... ...por Placi, al bajo y a la voz... ...y por Sergio, un álbum grabado en julio de este año 2011... ...en Sonido 21 en Esparza de Galar... ...en total nueve temas, entre ellos lo dicho... Este tema, La Hora del Chacal. Nosotros que continuamos con más historias, hemos comenzado con fuerza y vamos a seguir con uno de los temas bailongos. Uno de los temas alegres que te puedes encontrar dentro de lo que es el álbum para Esne Belcha. Seguro que ya sabrás de quién hablamos porque ahí está Xavi, Sal Xavi Solano, ex de la formación de Chakit. Qué bueno que ha dicho, voy a sacar un nuevo proyecto musical y con ellos ha editado dos trabajos. Este es uno de ellos, el álbum NOA. En él te puedes encontrar temas marchosos, alegres y divertidos como este, Ona Bostecoa. arreta mochu como puedes comprobar un tema dedicado a la euskera a favor de la leuskera Este tema, Ona Bostecua, choca esos cinco De manos de la formación Esne Belcha Ahora también temas más marchositos, eh, que te puedes encontrar en este álbum De manos de Xavi Solano, de manos de Sigor, de manos de Sergio Ordoñez También está por ahí Peyo, Aitor, Iván Zugarramurdia, la batería El conocidísimo por todos y todas John Marín, arich John y John Garmendia Un montón de gente en este Proyecto musical, en el proyecto De Esnebelcha Que bueno, que dijo El chico, el chaval de Echaquitz, Xavi Solano Dice, voy a sacar un proyecto interesante Y ahí están, con este álbum Noa Dos discos han sacado, este es uno de ellos, como te comentaba, y este es uno de los temas, como te decía anteriormente, a favor de la Ona Bostecoa. Y nos vamos con el adelanto del nuevo trabajo discográfico para la gente de Lecumberri, Barry Charrac, el lunes... Sale a la venta este próximo lunes O sea que el próximo jueves Te lo presentamos de arriba abajo Todo el nuevo disco de Berry Charrac Así que ya lo sabes, próximo jueves Aquí en Euskal Música Te presentamos el disco completo de Berry Charrac Pero mientras tanto, nos quedamos Con este su adelanto Albo Calteac Radio de tu Pueblo en el 100.8 de tu dial Egusquiplaza.net de Río Zarco a Bercari Digitala Egusquiplaza.net la publicación digital de Berrio josar irratia zeurea, fmco e un punto 8 Los conoces ya de sobra Hablamos de la banda Bilbo Tarra Y D.B. Ocho Hablamos del álbum Odola Sután Y hablamos de uno de los temas que te puedes encontrar Dentro de ese álbum El tema Sorame Naren Gilcha Ya nos gustaría Que sería un nuevo trabajo discográfico Pero bueno Las cosas eh, pasan IDIBIOTS se disolvió, pero nos dejó buenos discos y buenos temas. Claro que sí, como este, Soran Menarén Gilchak, que hemos escuchado en la Sintonía del 100.8, hemos escuchado en Euskal Música, y estaba Álvaro, Iván, Gorka, Pecori y Miquel. Comentarte que en diciembre, no sabemos aún si será el 8 o el siguiente jueves, haremos un programa especial dedicado a IDIBIOTS. Escucharemos todos sus discos e intentaremos sacar, extraer, de páginas web, extraer de YouTube eh, temas en directo para que tú, si eres fans de Edi lo puedas disfrutar y lo puedas saborear. Ya te lo iremos diciendo en cuñas sucesivas en el programa aquí en Euskal Música, pero probablemente que será el 8 de diciembre o el siguiente jueves cuando hagamos ese programa especial dedicado a esta banda de Bilbo Edi Biots. Y del recuerdo... Nos vamos a la actualidad, nos vamos con el cuarto trabajo de la formación de Nafarroa, Esian. Sí, sí, ha publicado álbum y se hace llamar, nada más y nada menos que Itchetic, recuérdalo. El título del álbum se hace llamar Itchetic y lo que vamos a escuchar es uno de los temas incluidos dentro de ese su álbum. El tema Sure Videan. Vuelven con garra, vuelven con fuerza y vuelven, como tiene que ser, con vocalista. 11 temas componen lo que es el nuevo trabajo discográfico Para esta formación del norte Elena Farroa para Esian Donde como puedes comprobar La principal protagonista Son los instrumentos de aire Ahí está En eco a la trompeta, Igocho al saxo Chamus al trombón, Xavi al bajo Arich a la batería, Xavi la arranzara la guitarra, Fran a la voz y la guitarra Y por supuesto La vocalista femenina Subiñe a la voz Dentro de este nuevo trabajo discográfico Itchetic, en él te puedes encontrar 11 temas, entre ellos este Surevidean, temas marchosos, temas que te alegran si lo escuchas la tarde, la noche o el día, según a la hora que te pongas este nuevo trabajo discográfico de Escian. quieres conseguir la discografía completa de Sian, Euskal Musica y e Sian te lo ponen fácil. Solo tienes que contestar a la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el último trabajo discográfico de Sian? Si lo sabes, mándanos un email a euskalmusicairratia.hotmail.com Junto con la respuesta, nos das tus nombres y apellidos y tu número de teléfono. Tienes de plazo hasta el 8 de diciembre. ¡Heroa! Berriozar y Ratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial. Aurera Betit, el programa deportivo de Berriozar y Ratia. Astel Ederov, Vedera Tietatic, Amarretara. Resultados, entrevistas, debates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 ...abriendo el baúl de los recuerdos... ...desempolvando un clásico a estas horas de la tarde... 5 minutos sobre las siete y media... ...es uno de los álbumes del recuerdo de Maisa Taixiar... ...Uñés win ...es un álbum que editaron allá por el año 1996... ...y así con esta arena ...que es como se llama... ...el título de la canción comienza... ...este álbum... Un álbum compuesto más concretamente por 14 temas. Seguimos repasando este clásico, este álbum del recuerdo y nos vamos a ir hasta el corte número 6. Nos vamos con el tema Sesénac. Pasando el álbum que sacaron Alia por el año 1996, Maisa Taixiar. Comentarte que comenzaron en 1993 junto con Iker Eta Larraich. Editaron un álbum, Maisa Taixiar e Iker Eta Larraich. Luego en el 96 llegaría lo que estamos escuchando, Uñez win Un poquito más tarde, en el 97, llegaría el álbum Malta Gorri. Y en el 98 llegaría el álbum Solasim. Nosotros nos quedamos... Con este álbum del año 1996 de Maisa Taixiar, Uñez Uin, que contenía temas como el que estamos escuchando ahora mismo sonando para ti en el 100.8, sonando para ti en Euskal eh, Música. Uñez Uin. Vamos con otro de los temas incluidos dentro de este álbum. Nos vamos con el tema más concretamente titulado Paradiswa, Basamortu. Basamortu.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 Zerruzotu bade, orainia iraganean, geroztik beti leku bat orde dioz <gülüyor> Sola tuerta, ontzakea maitela. como puedes comprobar donde la triquitrisa y el bandero son los principales protagonistas en este álbum del año 1996 de manos de Maisa Taixiar el álbum titulado Uñez Uin, en el cual pues te puedes encontrar temas como este también, incluido dentro de ese su álbum, el tema titulado Paralysua Basamortus Y vamos a cerrar lo que es el baúl de los recuerdos por el día de hoy Lo vamos a cerrar con llave para desempolvarlo Para nuevamente la semana que viene abrirlo Y extraer otro álbum del recuerdo Y lo vamos a hacer, por supuesto, con otro de los temas Incluidos dentro de lo que es este álbum que estamos repasando De Maisa Taishiar Nos vamos a ir con el tema Skatu, Skatu Con él dejamos atrás el álbum del recuerdo Y nos vamos a celebrar los 10 años de Ghosts. irrapidako logotipoa behar dugu aaroan zure proposamena aurkezezatu Leiakettarren oinarriak eguzti plaza irakur ditzakezu MP bos erreprozailea eskura dezakezu Nos vamos con el homenaje que vamos a realizar aquí en Euskal Música en Berriozar y Ratia A los 10 años de la formación de Berriozar eh, Kous Una banda que comenzó, como te comentaba anteriormente, nace en Berriozar en el 2001 Tras algunos éxitos en concursos locales En el año 2004 Kous saca al mercado su primera maqueta homón o no homónima, lo diré Consiguiendo muy buena acogida hasta agotar eh, todas las copias En el 2005, ganan el decimoquinto concurso de maquetas de Euskadi Gastea. El premio les da la oportunidad de rodar un videoclip que emite ETV en sus espacios musicales. En febrero del 2008 lanzan su primer disco con el sello Vaga Viga, el álbum Kaupaden Bidetik, producido por Iñaki Llanera. Ya en el 2010, tras cambios en su formación, presentan Loturak, un proyecto más ambicioso que consolida el grupo en la escena. De nuevo, bajo la producción de Iñaki llanera grabado en los Real World Studios, mezclado por Drew Mazurek y masterizado por Jakob Hansen. La banda compuesta por Iñaki Villanueva a las voces, en eco, led al bajo, Kupi, la guitarra y Arich González a la batería. Nuestro homenaje, nuestra felicitación, nuestro Zorionac para Koush por estos 10 años en esto de la música y lo vamos a hacer, lo dicho, escuchando cinco temas de su nuevo trabajo Loturak, el tema que estamos escuchando, Serbio, luego el tema Inuncian, Ekialdeko Ocak Viday Lagun y Serrenda esos son los cinco temas que vamos a escuchar seguiditos para felicitar para dar ese zoriona que se merece a la formación Koush por su décimo cumpleaños Pues ahí está el homenaje que hemos hecho a Neuskal Música en Berriozar y Ratia a la formación Kous que celebra este año su décimo aniversario eh, suerte para ellos, dos trabajos discográficos a la venta este último trabajo salió a finales del año pasado, Loturak en el cual te podías encontrar temas como los que hemos escuchado ahora mismito el tema Serdio, Ilunchan, Equialdeco Chac, Vida y Lagún o lo que estamos escuchando para cerrar este homenaje que hemos hecho a Kous este tema se renta Dos minutos que pasan del punto de las 8 de la tarde, continuamos contigo con más música y nos vamos a ir ya con Le Jotican, ya que tenemos por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia, a dos de los componentes, más concretamente a Gorka, las voces, y a Aitor al bajo. Así que nos vamos a disfrutar, a saborear de ese sualbum eh, recopilatorio titulado Oroimenak Eretzen y nada, eh, entrevistamos a los dos de los componentes, lo dicho, de Le Jotican de Iruña, a Gorka y a Aitor.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 con el tema bali que se abre lo que es el nuevo trabajo discográfico para la formación de Iruña Leiotican con nosotros para hablar de lo que es este nuevo trabajo discográfico Tenemos a Gorka y a Aitor, a Racha León A Racha León eh, Para comenzar vamos a hablar si os parece un poquito de los inicios de la banda ¿Desde cuándo lleva, cuánto tiempo lleva Le funcionando? ¿Cuándo os juntasteis? Bueno, pues Le funcionando llevamos ya 18 años ya Ya hemos hecho la mayoría de edad Sí, con la banda Pues eh, eso, empezamos en un local de Huarte eh, Los cuatro empezamos ahora en diciembre, va a ser 18 años Y bueno, pues poco a poco, pues eh, ahí en el local, tocando, haciendo este estilo, y, y bueno, y no es que ha había habido, ha habido los cuatro, seguimos el Titi, Pachi, Aitor y yo, seguimos los cuatro, sí que para el primer disco metimos a otro guitarrista, a Miquel, un colega, Miquel Memo, que ahora está en Memo, Miquel Aranguren, eh, pero bueno, eh, no funcionó, ya nosotros cuatro estábamos ya demasiado, y aquí seguimos, eh, los cuatro... Como hace 18 años Hechos unos chavales <risas> eh, habiste tocado anteriormente en otras bandas Antes de formar lo que era el IOTICAN? Hombre, la verdad El IOTICAN es prácticamente el único grupo En el que hemos estado Yo sí que antes de traer el Iotican, Pues estuve en otro que se llama Y en algún grupo más Pero lo que es, no no habíamos grabado nada El Titi, sí que el batería uh -huh. Sí que estuvo antes en un grupo punk de Iruña Que se llama Mutilados Pero no tocaba la batería Sino que cantaba e Hicieron un par de maquetas Pero bueno, se puede decir, quitando eso, que Leioticam ha sido pues el único proyecto hasta ahora y, y nunca antes no habíamos tocado prácticamente en ningún otro, en otro grupo. Eh, ¿Qué significa Leioticam y por qué este nombrado grupo? Bueno, pues ya, si... Eh, tenemos que hacer ya mucha memoria, igual lo que decimos no es del todo cierto, pero no, pues Leioticam... Era el tema de, una, de, de la primera canción que hicimos juntos, si más no recuerdo. Y cuando grabamos la primera maqueta en el 95, pues nos surgió la necesidad de, de, de ponerle un nombre. Y nos pareció pues una cosa muy sugerente. Significa, sí. por la ventana, tenía un rollo así de sugerir más que de enseñar. Y nos, nos, nos gustó eh, por esas razones No sé si, si, me, si me dejó algo, Aitor yo creo No, que... está bien sí, no, sí. Era, Nos parecía que era bastante abierto Que era, pues bueno para muchas interpretaciones Y sin más Era por poner un nombre Tampoco tenía ninguna razón así concreta Sino porque era nos gustaba la Cómo sonaba tal la fonética Y bueno, así se quedó para grabar la primera maqueta Y hasta ahora eh, ¿Por qué os decidisteis por el euskera Y no por el castellano o el inglés a la hora de cantar? A la hora de componer las canciones Pues... Fíjate, la verdad es que lo tuvimos bastante claro. eso que cuando chapurreamos al principio, que no tienen las canciones letra, pues hacíamos What tipo inglés y tal y cual. Pero luego a la hora de definirnos, verdad lo tuvimos ahí, no tuvimos duda. Pachi y yo veníamos de la Icastola, siempre nos hemos movido en ambientes euskaldunes, nos molaban los grupos que entonces euskaldunes, ese... Y, y no hemos tenido ahí ninguna, ninguna pega. Queríamos hacer esa música que nos venía, ese punk damos un poco de aquí, de la polla, RIF, de esta... De, y también ese punk de California lo queríamos hacer un poco en euskera, y yo creo que... pues yo creo que es... aunque es una cosa minoritaria, pero es un, un acierto, ¿no? Sí, o sea, por un lado eso, y luego por otro también reivindicar pues lo, lo de siempre, ¿no? El euskera aquí, los euskaldunes, y bueno, eh, un poco la cultura también, reivindicar el, el euskera como una forma de expresión Y bueno, sí que lo que ha dicho Gorka Que puede ser minoritario, pero claro Es lo que siempre se dice, ¿no? Que con la música puedes llegar a, a todas partes En cualquier idioma, ¿no? Uh -huh. eh, buscando por casa y hablando de lo que es la primera maqueta Que es con la que os disteis a conocer Allá por el año 95, 96 Más o menos puede ser sí. Sí. Eh, ¿quién era la gente del Gallinero Records? ¿Con quién grabasteis la maqueta y qué tal la aceptación tuvo ese? Sí, <risa> esa bueno, primera eh, maqueta. la primera maqueta que, bueno, no tenía ni título, esa nos la hicimos todo toda nosotros, ¿no? Fue la grabación, nos la pagamos, luego, claro, en esos tiempos era un cassette, entonces hicimos la fotocopia adentro y bueno, luego pegar las etiquetas, bueno, fue todo nosotros. Luego la segunda maqueta ya la teníamos grabada Entonces necesitábamos alguien para sacarla, en un principio habíamos pensado sacarla nosotros, pero bueno, no teníamos dinero y apareció el gallineo Records, que era un chaval de, de la chantrea, que bueno, nos ofreció pues hacer las copias y luego pues también buscarnos conciertos y tal, y bueno, al final se quedó todo en, en que nos hizo la maqueta nos sacó las copias, nos las distribuyó y bueno, algún concierto no, nos, nos consiguió, pero bueno, ahí ya se quedó todo y luego ya nosotros seguimos otro camino. ¿Qué diferencias encontráis A la hora de escuchar Entre vuestro primer disco y el último? Bueno eh, Diferencias musicales A ver, sí que hay o sea Yo creo que seguimos tocando el mismo estilo Y además es una señal de identidad de Leotica ¿no? Lo que es el hardcore melódico eh, las, las baterías rápidas y así Pero bueno eh, Sobre todo que ahora controlamos mucho mejor Lo que es el sonido, eh, como lo queremos Tocamos mucho mejor Pero eh, luego Ha habido también otras influencias Pero lo que es la esencia yo creo que sigue Inamovible desde la primera maqueta Y eso es una señal de identidad nuestra Y de la que nos sentimos orgullosos encima. El estilo que hacéis es hardcore, melódico ¿Se puede llamar? Sí, yo como queráis Yo hardcore, melódico, le llamamos Pun Rock, eh, por ahí va Por la niña del Pun Rock de años 80, 90 eh, Lo que te ha dicho antes Aitor eh, Nosotros hacemos sabemos hacer los cuatro eso Aunque tenemos influencias varias a todos se ha influido el punk a todos se ha influido el rock eh, unos podemos ser más poperos otros pueden ser más bueno, pero al fin y al cabo es lo que nos une y luego creo que lo que dice Aitor ¿no? que... pues eso que el estilo ese estilo necesita una energía y la IOTICAN tiene que ser ese estilo si que el sonido hemos cambiado o, o bueno, nos suena todo igual Tenemos palos distintos, nos hemos acercado a la escala, nos hemos acercado a alguna canción más machacona, más heavy otra más punk, más... Bueno, pero dentro de ese estilo ¿eh? es ahí estamos cómodos, ahí estamos nos manejamos bien y luego pues tiene mérito, creo también eh, lo que la gente quiere oír con la Yotican, yo creo que es eso, ¿no? Punk rock No quiere oír otra cosa y nosotros también después de 20 años casi eh, tener ahí esa energía eh, y reivindicar ese, esa manera de hacer y pues... Pues también, también tiene su cosilla, ¿eh? pero es lo que sabemos hacer Yo, bueno, eh, a la hora de poner una etiqueta, eh, yo creo que la más indicada es hardcore melódico Pero dos bueno, eh, siempre decimos que hacemos punk rock porque es algo mucho más abierto No es tan limitado uh -huh. como el hardcore melódico De hecho, en el primer la segunda maqueta, en el primer disco y en este que estamos presentando ahora <risa> Sale la canción punk rock Que era una forma de, de reivindicar no solo algo musical, sino también de actitud ¿no? y eso lo representa mucho mejor para nosotros lo que es la etiqueta punk rock, el hardcore melódico musicalmente pues yo creo que prácticamente son iguales ¿no? pero sí que a la hora si lo quieres etiquetar justamente, sí que podría ser hardcore melódico, algunas canciones son así con esa etiqueta y de lo que es el recopilatorio que habéis editado hay una selección de temas editados en recopilatorios anteriores eh, contarnos eh, en qué recopilatorios habéis participado bueno eso es el, el objeto de este disco era un poco tienen dos partes ¿no? una es eh, hemos dicho un poco a la gente a la, la gente seguidora de laótica a través de, de internet De la, de, la, de la página de GOR que votaran lo que les pareciera las que les parecían las 10 mejores canciones de la iiótica uh -huh. y por otro lado hemos decidido eh, todas esas canciones que había también en esos recopilatorios que estaban un poco ahí pues bueno perdidas no pero pero sí que dispersas Bailando, pues ¿no? Como que sí, bailando claro, por pues, eh, pues era ahora un poco de tenía sentido recopilarlas las en en un, en un en un mismo disco, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, por una parte lo que he dicho antes, eh, la de los discos, y por otra parte está eh, el, las, las curiosidades que son, pues hemos participado como eh, en discos, por ejemplo, en el 2000 hay una canción que está en el de nafarro It's a de los Bercholaris, en el de Aeka Cantus, que sí que tuvo repercusión aquí en Navarra, pero igual fuera de aquí igual no no ha tenido. También para Alaved y Ratia... Eh, No, es? Para, para Uro y Ratia. Ratia Otro disco también eh, Pues hay varios, varios Recopilaciones, mm. otro para Zarata y Ratia También, bueno pues y con eso hemos hecho un poco el disco con eso, las maquetas, también la segunda maqueta la de gallinero que has comentado antes alguna que tenemos medio también, que no estaba editada bueno, estaba editada en casete, pero uh -huh. y, y eso, ahí hemos dado un poco de, de cuerpo al disco con eso eh, Hay temas que suenan muy festivos habéis incorporado colaboraciones de Ver Solaris en algún disco eh, ¿Hasta qué punto os ha podido influir el folclore y la cultura vasca en vuestra música? A ver, ¿hasta qué punto? Pues... Eh... A nosotros nos cuesta decirlo, ¿no? Eso igual la gente desde fuera, que es más objetiva, lo verá mejor. Pero, o sea, para, para nosotros el folclore es algo con el que hemos vivido rodeados. O sea, eh, mucha influencia angosajona, del pum, de fuera. Vale, eso todo lo que quieras. Pero es innegable que aquí el euskera y uh -huh. las tradiciones de aquí nos han influenciado. Entonces, a la hora de hacer canciones, nosotros no negamos nada. Somos abiertos en ese sentido. Y sí, ¿por qué no decirlo? Pues nos ha influenciado pero pasándolo siempre por nuestro punk o por nuestro hardcore como quieras, uh -huh. eh, y dándole pues eso, nuestro, nuestro pues nuestra señal de identidad, pero sí, nos eso ha influenciado, es. yo creo que sí. Sí, eso es, eh, nos ha influenciado dado que cantamos en euskera y, y yo creo que le hemos pasado por el filtro del punk rock, así que, en, y luego pues también nos pues nos aporta nosotros yo creo pues igual si hemos hecho algo así pues lo que decíamos coger esa, esa onda californiana de barrilillo no use for name y filtrarlo a la pues eh, nos hemos movido en los años 90 por el CATU por Jarauta y eso nos ha influenciado <risa> el tener un amigo Bercholari pues quieras que no te influencia y, sí. y no puedes y, no, y bueno y luego pues ahí hemos estado un poco jugando sí. en canciones unas atmósferas más unas canciones más eh, uh -huh. propias más de dentro más Y luego pues un poco también la pachanga, que al fin y al cabo, al principio costaba, pero luego pues sin tapujos ya, una vez que ya hemos demostrado algo, ya no tenemos ahí tapujos. Sí. Bueno. Lo que podríamos decir es, cogemos todo lo que son las influencias de hardcore melódico californiano o punk inglés, pues pues claro, Ramones o Barrelillón, y hacerlo igual, pero en euskera. Eh, sí, hacemos eso, pero también lo de aquí... Pues es importante para nosotros el punk de aquí uh -huh. y también, por qué no, el folk de aquí o los cantautores de aquí. Y eso tiene su, su sombra y, ha su, y hemos tenido eso como fuente también. Uh -huh. Y a la hora de componer, pues quieras o no, no sí. lo hemos negado y, y muchas veces sale. Y a la hora de cantar también. O al sea, fin al sí. cabo hemos mamado, yo he mamado Itoi, he mamado eh, que has oído toda esta música, sí, sí. ¿no? Pero, bueno, por bien. Eh, en estos cuatro discos eh, Los temas son bastante directos eh, Contarnos un poco Qué queréis expresar en los temas Un poco por encima Bueno, eh, las canciones Yo no, tampoco estoy de acuerdo contigo De que son bastante directos o sea, Hay algunas que son muy directas Y otras que son ...pues más sugerentes, ¿no? De, de uh -huh. dar un mensaje, pero no darlo con palabras directas, ¿no? De hacer a la gente pensar que se lea un par de veces la frase... ...o que la escuche un par de veces... ...y, y joder, que saque sus pocas sus, sus propias conclusiones. Eh, a la hora de hacer letras, pues no tenemos un patrón determinado, ¿no? Hacemos, pues, letras que son más reivindicativas... ...o sobre la euskera o sobre... ...bueno, eh, para denunciar cosas y otras que son como más existenciales otras que son pues de, de pensar más poéticas entonces sí que eh, sí que somos más lineales en la música pero a la hora de hacer letras sí que nos gusta tocar de todos los palos no ser un poco variados y sobre todo lo que nos gusta es currarnos las letras y que no decir las típicas cosas y que la gente pues piense ¿no? eh, si, si alguien se toma la molestia de, de miarse una letra y de, joder, de pensar en ella pues joder, para nosotros es una satisfacción uh -huh. eh, habéis hecho varias versiones Eso es, a lo largo del camino eh, contarnos un poco sobre ellas Un poco por encima, ¿eh? si os acordáis claro Sí, bueno eh, Creo recordar que la primera versión que metimos Fue para el segundo disco de Lur Pues pues metimos precisamente Una canción de Itoiz Que pues, también esas influencias poperas que hemos tenido Que nunca hemos ocultado Y la de Clash Tapistro precisamente eh, sea un poco más de la Una dinámica más punk rockera Y esa decadencia del punk que, Bueno, pues Para el tercer disco, yo creo que ha sido una canción, o sea, la de Youth Brigade, que, bueno, pues, bastante maja. Además, esa la tocamos en directo, eh, tiene mucha aceptación, es una versión más desconocida, igual la gente piensa que es nuestra, que es en este último recuperatorio es la única versión que hemos metido. No, o, bueno, también está la de HHH. Aparte, ¿sí? Sí, sí, eso es. Sí, perdón. Sí. Y, y, hay más versiones, cierto. sí Y... y Y último en el, último, bueno, en el último disco, bueno, el de Yuna de ragó metimos una del grupo Sinizan de Cine -Cine de Ripuscoa, uh -huh. que bueno, que compartíamos o compartimos amistad con ellos y, y cuando empezamos, ellos también habían empezado, son Ripuscoa un, un poco fueron, fueron un poco nuestro referente sí. y uh -huh. bueno, pues un poco le hicimos ese tributo en el cuarto disco y cierto editor hemos hecho en el 98 hicimos esa versión de HHH para otro recopilatorio uh -huh. De, que antes nos ha olvidado decir Que aparece en este disco pues, ¿no? Incluso ¿No? también hicimos para San Fermín La canción de San Fermín También es una versión de la pella San Fermín La, la parte más folclore que antes hemos hablado <risa> pues, Bueno, ahí, ahí hemos andado Desde h a la pella San Fermín pues, <risa> es, es, sí. eh, ¿Qué ha sido para Leioticam lo mejor y lo peor Hasta el momento de vuestra trayectoria musical? Eh, bueno, para mí lo mejor, no lo podría decir, porque en general es todo so, sobre todo dejar para igual un legado, ¿no? De discos, de conciertos, de gente que vas conociendo por el camino, pues todo eso es lo mejor, ¿no? Que, que bueno, que es lo que se queda y lo que se nos queda adentro, uh -huh. o también materialmente, pues los discos. Y lo peor, pues para mí seguramente eh, fue cuando, bueno, debido a problemas de salud, que tuvimos que suspender conciertos y así hubo igual tensiones y tal, eso fue lo peor, ¿no? Pero bueno, eso fue en el año 2000 y pico, sí. bueno, hace bastantes años, lo recuerdo como una época mala, ¿no? Yo, eso es lo único, así, que, que al final se queda como lo peor, que con el tiempo se me olvidará, lógicamente, y lo mejor, pues, es el resto. Sí, sí. yo también coincido con Aitor, de, de, de lo mejor eso, lo mejor lo que puedas dejar un poquillo, que tenga, pues, eso, pues que y luego, pues, también lo mejor, pues, para mí, pues, el bajar a ensayar cuando... Pues, lo que, pues nosotros no somos un grupo profesional, somos un grupo que tenemos nuestra vida, tenemos nuestras cosas y el hecho de que tengamos ahí, nos conocemos ya hace 20 años y ya somos como una pequeña familia que vamos a ensayar y nos lo pasamos, pues eh, yo me lo, me lo paso muy bien, la verdad es que desconecto y, y, y pues me gusta el hecho de ir a tocar y aunque sufro bastante todavía, con, pero bueno, eso me gusta y lo, lo peor Ha sido eso, ¿no? También el hecho de no ser profesional, el hecho de... Pues también ha habido, lo que ha dicho Aitor, eh, pues ha habido momentos que no hemos podido seguir al ritmo. Que nosotros uh -huh. hubiéramos querido, que otra gente hubiera querido, que se esperaba en nosotros, por problemas de salud, por problemas de... De las la, de la otras cosas, que no, el no llegar a donde igual a momento te apetecía, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo creo que la única manera de funcionar es esta, esto es un hobby, lo hemos tenido claro desde el principio... Y el hecho de seguir, bueno, pues también tiene sus ventajas y sus desventajas, pero bueno, como mejor, lo que, bueno, no voy a enrollarme más que me enrollo. Pero... <risa> <risa> Hablando un poquito ya de lo que es este recopilatorio que habéis editado, ¿cómo surge la idea de sacar este albún? La idea surge de GOR. La verdad es que lo que, lo que nos anima es GOR. Eh, nosotros, claro, esto lo recopilatorio y sí te lo planteas. Nosotros uh -huh. estamos ahí a nuestro ritmo en el local, haciendo canciones. Eh, lo que queremos reivindicar nosotros con este disco, al fin y al cabo, es que ahí estamos, eh, dado que no somos profesionales, llevamos un ritmo un poco más pausado que el resto y... ...pues Pachigor nos animó un poco... ...oye, un recopilatorio, ¿qué tal? ...antes de que sacáis un disco... ...pues bueno, pues eh, creo que nos viene bien a nosotros... Eh, ...para decir que estamos ahí... ...le viene bien a él también, digo yo... Sí. Sí, <risa> y, claro. ...y nada, y lo que queremos decir con este disco... ...es eso, que estamos ahí... ...que vamos tenemos intención de grabar en diciembre... ...un disco nuevo... Eh, ...que tenemos intención de tocar... ...de hecho, tenemos concierto... ...en el Doca de Donosti el 30 de diciembre... ...y tocaremos en la Torchu el día 7 de enero... ...y e intentaremos, intentaremos... ...yo creo que podremos graba, eh, grabar y sacar un, un disquillo con canciones nuevas... Pa, para, ...para el año que viene, para vamos a decirlo, vamos a decir, para primavera... Sí, ¿eh? no. Así, y, ...y eso es un poco el objeto, ¿eh? llevamos 18 años ya también... ...había material, lo que hemos hablado antes... Eh, ...bueno, y es un poco mirar atrás... Pues para motivarnos un poco también y decir, oye, pues eh, decir, oye, ponernos unos plazos y tirar un poco para adelante, porque, pues bueno, a veces no es que sea necesario, pero siempre te da un empujoncito para hacer cosas, si no hay dinero local, ahí con pues te, pues, no, te, te da un poquito, de te, te motiva, yo creo que nos motiva, sí, no sé si sí, algo así. La idea de que la gente haya podido participar en el disco, eh, ¿cómo surge esa idea?, ¿Cómo os cae esa idea a vosotros, al grupo? Sí? Eh, la idea, como ha dicho Gorka, pues partió de GOR, eh, pues eso, hace un disco recopilatorio. Y bueno, eh, para eso, pues eh, la peña tenía que votar las siete favoritas de Leioticam eh, por medio de, de e-mail. bueno, sí que nos pareció eso, que la gente participara, pues una, una muy buena idea, ¿no? Para que no sea un disco tan nuestro, tan cerrado. Pero bueno, eso por un lado, luego por otro... Eh, ...todas esas canciones que salían en recopilatorios... ...algunas que no se habían editado... Uh -huh. ...alguna de la maqueta... ...pues bueno, para unirlas todas... ...y hacer un disco que fuera tanto para... ...seguidores de Aneotican... ...como para gente que igual no nos conoce... Eh, con, ...con canciones de los discos... ...o pues eso, canciones que no, no, no se conocían... ¿eh? ...lo que hemos dicho antes de la, de la canción... ...esta de la playa San Fermín... Uh -huh. ...o todas estas que igual por fuera no se conocen... ...o que están perdidas en discos... ...o bueno, antes hemos oído una que se oían... ...que esa ni siquiera se llegó a editar en ningún disco... Entonces, pues bueno, era una buena idea hacer un disco recopilatorio Y luego pues para ponernos otra de las pilas Porque vamos a tocar en directo De momento un par de conciertos, igual en enero alguno más Y luego también para decir que en diciembre entramos a grabar Y que en primavera seguramente tendremos un disco nuevo eh, ¿Ha habido bastante aceptación? En lo que se refiere a emails recibidos Sí, la sí que... eso Pachi sabrá La idea más o menos viene de él eh, Pachi Gore sabrá más que nada eh, no, te rías, ahí todo, no te rías No, sí que he tenido aceptación Yo creo, eh, la idea le viene Pues eh, pues del Creo que en el anterior disco con Berricharra Que hizo algo parecido, pues Habrá participado un 10% de gente Lo que participó con Barry Charrack Suficiente bueno, para que bien, ¿no? Pues sí, nuestros fans Ya, ya creo que ya han, ya han votado Son pocos, pero vale, son... 25 temas son los que se incluyen en el disco ¿Son los, eh, más, los más Representativos O creéis que ha quedado alguno fuera? Bueno, los más representativos son todos Porque no, no vas a renegar de ninguna canción uh -huh. Pero bueno, alguno fuera eh, Sí que Es que no, no daba espacio el disco Para más, sí que a nosotros nos gust hubiera gustado Las nuestras favoritas ¿no? uh -huh. Esas ha quedado fuera Pero bueno, si sabes las que más te gust gusta a la gente Pues ya está, por eso nos damos por satisfechos Y luego pues eso, las canciones Que estaban por ahí perdidas, que eso sí que Es una cosa curiosa uh -huh. y que le da Pues eso, un, un valor Como de novedad al disco Bueno uh -huh. Eh, de los 25 temas que se incluyen ¿Cuál ha sido el que más os ha sorprendido al grabarlo? cuando grabasteis? Si os, si os acordáis de alguno así que os haya... Bueno, pues a mí, por ejemplo, sorprender Es pues, sorprender... lo que más a gusto lo has grabado en el estudio eh, Que dices, mira, este me ha quedado... Bueno, pues Malcoac, por ejemplo, yo tengo un recuerdo grato de, de, de cómo quedó, así bastante llano, por decirme... A mí la que sí que me sorprendió fue la de Camille Garza, porque era una cosa nueva, metíamos trombón, y hacíamos un trozo de escala acústico y tal, entonces era algo que tampoco era, un, era no, es, no es nuestro palo, ¿no? Uh -huh. Y la verdad que quedó bastante, bastante bien. Entonces esa sí que me sorprendió cómo quedó y no no nos lo esperábamos. Por ejemplo. Por ejemplo. Actuáis en el rock Churroc. Eh, ¿Qué repertorio nos vamos a poder encontrar encima del escenario? Pues el que nos dejen. Eh, <risa> eh, tenemos un tiempo limitado, eh, esperamos eh, hacer un repertorio de las canciones de siempre, pero tenemos la intención también de meter pues a, eh, alguna nueva, que también con esto lo que ha dicho Hitor, y pues, queremos un poco reivindicarnos como banda y que estamos ahí que tenemos canciones nuevas. Entonces... Yo creo que, no sé el tiempo que tendremos, porque no será igual una hora, pero en esos tres cuartos de hora, una hora, pues meter alguna cancioncita nueva junto con las que se puedan de... Intentaremos meter también de las que estén en este disco, por supuesto, uh -huh. también, ¿no? Un poco hacer ese balance de poderse la un nuevas sí, y de toda la vida. O sea que nos vamos a encontrar igual temas que pueden entrar en el siguiente trabajo. Nos tenemos que sí. encontrar con eso. Sí. Seguro, seguro, sí. <ríe> sí. ¿Y algo, nos puedes adelantar algo Del nuevo disco, nos puedes adelantar algo Es pronto Bueno, eh, lo que de momento ya Vamos a entrar a grabar eh, Empezamos a grabar en diciembre A principios de diciembre Entonces grabaremos con Icar Piedra Fita En Estudios El Sótano Ya grabamos es. nuestro tercer disco con él eh, Hemos grabado luego Otro par de canciones que salían de en recopilatorios Entonces bueno, ya ya, ya nos conocemos bastante eh, Entonces un poco por ahí luego respecto a las canciones pues siguen en la misma línea pero bueno sí que son bastante rápidas y, y bueno bastante trabajadas la verdad sí bueno más tampoco es que claro hasta que no se quede un eso es. no sabes tampoco eso pues, sí. no sabes por dónde va pero bueno y luego Iker también pues produce las canciones sabemos un poco lo que queremos sabemos lo que tenemos pero bueno el resultado final bueno eso también es mucho adelantar claro sí sí Pues Gorka y Thor, gracias pues, por haber venido ti, Y Zorionac por la recopilatorio De los 18 años Esker Y, y, es que y... mucha suerte Venga. Gracias Pues ahí está la entrevista que hemos mantenido con dos de los componentes de la Más concretamente la entrevista que hemos realizado a pues, eh, Gorka eh, Vamos a ver, Gorka, voz de la banda y Aitor, bajo Nosotros que continuamos contigo con más música en la sintonía del 100.8 En la sintonía de Berriozario Ratia Es uno de los temas que te puedes encontrar dentro de ese álbum Oloy Menak Eretzen, el recopilatorio de la En el cual, como bien eh, te han comentado los dos componentes de la banda Gorka y Aitor A Aitor y Gorka te puedes encontrar Temas de discos anteriores Y temas de recopilatorios Como es el caso de este Ikushi Mendizaleak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 ...después de la entrevista del IJOTICAN... ...después de haber pasado por la cuña de Sian... ...ya sabes, ese concurso que comenzábamos la semana pasada... ...que es muy fácil, la contestación a la pregunta... ...de cómo se llama el último trabajo de Sian... ...el Grupo del Norte de Nafarroa, ya sabes... ...que tienes de plazo hasta el 8 de diciembre... ...para mandarnos el email a euskalmusicairratia.com... ...nos das la contestación a la pregunta... Nos pones tu nombre y apellidos y un teléfono de contacto Para que si eres el ganador o la ganadora Nos pongamos en contacto contigo Y tenemos ese lote compuesto por todos los discos La discografía completa de Sian Y nos vamos con la agenda de conciertos Agenda de conciertos que tenemos bastantes ¿Por qué no decirlo, eh? Comenzamos con el día de mañana, viernes 18 de noviembre Donde tenemos... ...a la formación Vendetta y al grupo Ichiaren Semeak... ...actuando en el Gasteche de Leyoa... ...a partir de las nueve y media de la noche... ...con entrada de 5 euros. Por su parte la banda de Iruña Touche... ...estará a la Casa de Cultura de la Osta... ...a las nueve y media de la noche... ...presentando su nuevo trabajo discográfico... ...con dos euros de entrada. Del viernes 18 nos vamos hasta el sábado 19 de noviembre donde la formación es de estará actuando en la sala luz del lizondo a partir de las 10 y media de la noche once perdón once de la noche con entrada de 10 euros la banda de Iruña, viejo taylor estará a las nueve y media de la noche con entrada gratuita en el bar inferno Taberna. Y para terminar los conciertos del sábado, Brigada Improductiva estará en la Peña al Bronce a las 8 de la tarde. Un concierto que nos viene un poquito largo, pero está muy cerca de aquí, ¿eh? está muy cerca, es el sábado 3 de diciembre. En el Polideportivo Mendizorroza de Vitoria-Gasteiz, el Euskara-Reneguna, con grupos como Esian, Gatibu, E.H. Sukarra, Chapel Punk y e. Line, entre otros. Un festival interesante, recuérdalo, apúntatelo en rojo porque merece la pena. Y además es festivo sábado 3 de diciembre en el Polideportivo Mendizo Roza de Vitoria, el Euskara de Neguna con Esian, Gatibu, EH Sucarra, Chapel Punk y Line, entre otros grupos. Dejamos atrás la agenda de conciertos, recordarte, mañana viernes, Vendetta e Ichiaren Semiak en el Gasteche de leoa y Touche en la Casa de Cultura de Lodosa. El sábado 19, Esnebelcha en Elizondo, Viejo Taylor en el Inferno Taberna y Brigada Improductiva en la Peña, el bronce de Iruña. Y lo dicho, ese festival, el sábado 3 de diciembre en Vitoria Gasteiz, en el Polideportivo Mendizo Roza, con Esiangatibu, E.H. Sukarra, Chapel Punk y Line, entre otros, en el Euskara Reneguna. Nos vamos con las noticias, una noticia importante Si la semana que viene, el 21 Lunes, sale nuevo trabajo de Barry Charrack El martes, 29 de noviembre Sale a la venta el nuevo trabajo discográfico De Sociedad Alcohólica, Cadenas de Odio Ya llevamos aquí en Euskal Música Varias semanas poniéndote el sencillo Presentación, apestáis, pero sabemos Algo más del disco, ya que va a Contener 13 canciones Que son Barrio Oscuro, Corruptos Contra las Cuerdas, Cadenas presunto culpable, y por hipocresía santa, niebla de guerra, ningún respeto, goragoas, bilis y rosas, apestáis procrastinación y reactores de muerte y también conocemos lo que va a ser la portada de El Disco que le podéis echar un vistazo en el Facebook de Sociedad Alcohólica y desde mañana viernes a la noche en el blog que tenemos de Euskal Música en musicaentune.blogspot.com Así que ya lo sabes, el 29 de noviembre regresan los S.A. con nuevo disco Bajo el Brazo. Y por supuesto nosotros lo presentaremos aquí en Euskal Música como vamos a hacer el próximo jueves con la formación de Lecumberri, Berri Charraka. Hasta aquí la agenda de conciertos, hasta aquí las noticias, nosotros que continuamos con más música y nos vamos a poner un poquito melancólicos, nos vamos a tranquilizar un poquito, ya que nos vamos a ir con la formación Ken Saspi, que bueno, ya lleva unos meses en el mercado lo que es su nuevo trabajo discográfico con 10 temas, titulado Orchemugak eh, Begietan y dentro del... Él... Pues nos encontramos este tema, más concretamente el cuarto corte del álbum Uchi Nasasu. Lo dicho, nos tranquilizamos un poco con la banda Ken Saspi. Ashka <música> Ditzagu Zolokarriak Ta utzi nazazu Dure ilusio Erdoen dues Sintzilikana zakezu Utzi nazazu not such true but I eta i have sure maitesanen saituz sukongo da kezu Sonando el nuevo trabajo discográfico para esta banda Para Ken sapi una formación que ya lleva bastante tiempo En el panorama musical, en lo que se refiere a la música de Ushkalerria Y que hace ya unos meses publicaban su nuevo larga duración Titulado Orchemugak de Gietan Uno de los temas incluidos dentro del álbum Este tema titulado Uchi Nasasu Temas lentitos los que te puedes encontrar dentro de este álbum de Ken Saspi En este trabajo y casi casi podríamos decirlo eh, desde que comenzaron lo que se refiere a toda la trayectoria musical de esta banda de Ken Saspi. Dejamos atrás la música tranquilita y nos metemos con caña. Nos metemos con el nuevo trabajo para una formación de iruña que se hace llamar Akatu. Una banda que, lo he dicho, eh, viene con caña, viene con fuerza, viene con un montón de decibelios, como hay que decirlo, dentro de ese álbum Fénix. Escuchamos este Vera Gabé. Contundentes nos llega la formación Akatu Con este álbum titulado Fénix Y con temas como este Vera Gabé Acercándonos peligrosamente a las 9 de la noche A esa hora te decimos adiós Pero nos quedan por escuchar dos discos, ¿eh? dos temas El primero de ellos de manos de la banda Lore ese Rock Therapy Y uno de los temas que, bueno, que nos tranquilizan un poquito después de la caña de esta formación de Iruña Akatu. Nos vamos más concretamente a escuchar el tema titulado bici Cuadrícula Tuak, de manos, lo dicho, de la formación LOR. tema marchosito, ¿eh? el que nos trae el or dentro de su álbum Rock Terapia este trío formado por Lander y Dazola por Kimets Blanco y por Ramiro Unceta una canción que como puedes comprobar te pega, eh, se pega, se pega sobre todo el estribillo nosotros que nos vamos a ir, Esquerri Casco claro que sí, a toda la gente que sintoniza al 100.8 No durante el programa, sino durante todo el día, durante toda la noche En todos los programas que tenemos por aquí Y en todos los especiales, como va a ser el caso de este fin de semana Ese programa especial que nuestros compañeros del Berrión Van a presentar y van a realizar con motivo de las elecciones O sea que ya lo sabes, este domingo programa especial Elecciones aquí en Berriozar y Ratia un grado virtual va Y lo dicho, que nosotros que nos vamos, hemos escuchado a Segismundo Toxicómano, a Esne Belcha, a Berricha Rack, el adelanto del nuevo trabajo, el lunes a la, a la venta por cierto, eh el jueves te lo presentamos aquí en Euskal Música, a Edibioch, a Esian, ¿recuerda el concurso? ¿Cómo se llama el último trabajo de Esian? ¿Eh? ¿Qué título tiene? Muy fácil, os mandas un email a euskalmusikairatia.hotmail.com, nombre de apellidos, teléfono de contacto, respuesta a la pregunta y puedes ganar un lote completo, toda la discografía completo de completa de la banda Esian del Norte de Nafarroa. Hemos escuchado a Maixa Taixiar abriendo el baúl de los recuerdos para escuchar ese álbum Uñes Uin de 1996. Hemos dado un homenaje a la banda Coos por su décimo aniversario escuchando cinco temas de su nuevo trabajo Loturak. Hemos escuchado a Ken Saspi Acatu, estamos escuchando a Lord. y por supuesto hemos tenido por aquí a Gorka y Aitor para presentarnos ese recopilatorio y para hablarnos de su trayectoria musical, Leioticant. Y hemos tenido la agenda y conciertos y noticias. Un programa, muy bueno, interesante, ¿no? Yo creo que sí. Lo dicho, que nos vamos, volvemos el próximo jueves 24 de noviembre. Recuerda, novedad importante... Desgranaremos el nuevo trabajo de Barry charrra Ya, entre nuestras manos Recuerda que la música continúa Y no lo olvides, aquí en Berriozario Ratia En el 100.8, aunque yo acabé La música continúa 24 horas al día contigo En el 100.8 de la FM O a través de gusquiplaza.net Allá donde te encuentres Nos vamos y lo hacemos con una novedad, es el adelanto del nuevo trabajo para C.S.A.T.E.C. El álbum está a puntito de salir, se va a llamar Rock and Run, sí, sí, oyes bien, no Rock and Roll, sino Rock and Run y uno de los temas que se van a incluir, que van a incluir dentro de este nuevo trabajo discográfico se va a llamar Uriak Amabat, con él te dejo con la novedad interesante novedad del nuevo trabajo de c donde la diversión la alegría y por supuesto la música festiva eh, va a estar incluida en todo lo que es este álbum, c rock and roll próximamente ya va a salir el disco, próximamente también por supuesto te lo presentaremos en Euskal Música Es que Ricasco, nos vemos el próximo jueves a las 7, agur Gogor ebotan nuen urriak amaika bestira behartzuen bestetan bezala nerebi ja hetorri zient coche hori hor dutik ezten berdin begiratzen atean eheri Che colabagnolen sarriescorra che stirai me ste apertura te gavareni sarà che me qui stai lì in tuent argitu vortis fil interna portari Should think you die Che yapicita Del culetacco un suo che aspettala Ja